Es miércoles 7 de diciembre, hoy tendremos un día con ambiente soleado, algunos intervalos nubosos, el viento estará en calma, será flojo de componente sureste por la tarde. Alcanzaremos una máxima de 18 grados y ahora tenemos 14 con 3 según el termómetro de Telech. ...España fue eliminada del Mundial y Elche se ha quedado sin la Agencia Espacial Española... ...pero no importa, la ciudad ha dado la bienvenida a la Navidad... ...se inauguró la Feria y el Mercadillo en el Paseo de la Estación... ...Los belenes de la Glorieta y se realizó en el Gran Teatro El Pregón... ...esto ocurrió el lunes por la tarde y ayer martes fue la fiesta de la democracia... ...en el Salón de Plenos del Ayuntamiento se llevó a cabo el acto institucional... ...con la entrega del RANDAR al Catedrático de Derecho Civil... ...Lorenzo Prats Alventosa... ...quien realizó una conferencia magistral... ...sobre el derecho fundamental a la vivienda... ...mientras que el alcalde en su discurso hizo un balance del país... ...durante los 44 años de vigencia... ...de nuestra Constitución Española... ...con avances en materia económica y de empleo... ...pero podría haber evitado mencionar... ...que el país cuenta con una de las mejores redes ferroviarias del mundo... ...cuando en Elche estamos sufriendo... ...trenes de cercanías tercermundistas... ...en fin, Carlos González... ...ensalzó los valores democráticos... ...la transición española y rechazó los discursos de odio... ...y los populistas... ...y dijo... ...que cuidar la democracia... ...pues es evitar discursos cargados de odio... Y también discursos que no nos llevan a ningún lado, respetar sobre todo al adversario, a las instituciones y a los ciudadanos, y terminó exigiendo pues que acabe la guerra en Ucrania. Pues hoy les contaremos además del acto institucional de la Constitución, la inauguración de los Belénes y el acto del pregón en el Gran Teatro con la apertura de la feria y el mercadillo navideño en el Paseo de la Estación. Todo ello fue retransmitido por esta casa, por Teleelche. Y Elche se ha quedado sin la Agencia Espacial Española. La candidatura elegida por el Consejo de Ministros fue Sevilla. Y Alicante también se ha quedado sin la Agencia de Inteligencia Artificial. El Gobierno ha elegido a La Coruña. La policía local detuvo a dos hombres por tráfico de drogas cuando se encontraban realizando una barbacoa en una nave abandonada. Los vecinos alertaron a la policía por el humo que salía del inmueble frecuentado, dijeron por grupos de personas para el consumo de sustancias estupefacientes. Y mañana jueves se disputa el partido del Elche Club de Fútbol a las 8 de la tarde del trofeo Festa de Elcha aquí en casa en el Estadio Martínez Valero. Será la apuesta de largo del nuevo entrenador Pablo Machín, quien está preparando al equipo para conseguir la permanencia una vez se reanude la liga tras el Mundial, donde ayer España quedó fuera por en los penaltis quedó eliminada por la selección de Marruecos.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 Comenzamos con el Salón de Plenos, que se llenó de público ayer... ...para conmemorar el aniversario de la Constitución Española. El 6 de diciembre de 1978 se aprobó en referéndum nuestra Carta Magna... ...permitiendo al país entrar en una democracia monárquica... ...que ha sabido avanzar en garantizar los derechos y libertades de sus ciudadanos. Pero en la elección magistral pronunciada por el Catedrático de Derecho Civil... ...Lorenzo Prats, aseguró que aún queda por resolver un derecho fundamental... ...el de la vivienda y espera que las Cortes Generales... ...puedan aprobar antes del próximo verano... ...la nueva ley que lo garantiza. En, el, en las Cortes se está tramitando un proyecto de ley... ...el proyecto de ley del derecho a la vivienda... ...en el fondo significa atribuir a los ciudadanos... ...que lo necesiten la posibilidad de exigir... ...a las administraciones públicas, a los poderes públicos... ...que cuando precisen el uso de una vivienda digna y adecuada... ...tengan eh, el deber, los poderes públicos... ...de ofrecerles una solución habitacional. Esta es la clave de la conferencia... ...pero es la clave del problema tan importante... ...para nuestro Estado de Derecho y Social... ...que se es estar eh, dirimiendo, resolviendo en este momento... ...en las Cortes Generales. El alcalde en su discurso institucional... ...hizo balance de estos 44 años de Constitución Española... ...rechazó los discursos de odio y pidió respeto y los valores eh, que sirvieron para la transición española, así como el fin de la guerra en Ucrania. Revolución del respeto, respeto en definitiva, como herramienta para frenar el descrédito de la política, la desafección y el desapego institucional, que a mi modo de ver son el cáncer de la democracia. Por último, señoras y señores, no puedo pasar por alto lo que supone para Europa y para España, la invasión de Ucrania por Rusia. Precisamente por ello, quisiera que mis últimas palabras en el día de hoy sean para exaltar el valor de la paz y para exigir el fin de una guerra que dura ya más de 280 días. Al catedrático de Derecho Civil se le concedió el máximo galardón del Ayuntamiento, el Randar, y al igual que ocurrió en el acto institucional del 9 no de octubre, el equipo de gobierno entregó las medallas de plata del Bicentenario a varios ciudadanos y entidades de la de Elche. Entre los premiados destacamos a nuestro compañero Vicente Bordonado por su trabajo en la previsión meteorológica y por su compromiso en fomentar las tradiciones del Candelt. Pues Bueno, una tasca que començà públicament a partir de l'any 2008, en abril de 2008, en la xicoteta pantalla tan estimada per a mi com és Teleells, Teleells és ma casa, és la meva família, i gràcies a aquesta plataforma de comunicació que arrancava en març de 1987, fa 35 anys, doncs pues he pogut aplegar i entrar a les cases de vostès cada nit eh, en les expedicions meteorològiques. Per davant tenim molts rectes, tenim el canvi climàtic. Ells pot ser una ciutat, pot ser un municipi, exemple en adaptació al canvi climàtic. Otro de los galardonados con la medalla de plata fue el investigador y cosmólogo Iván Agulló, el único físico español que ha conseguido el prestigioso premio que obtuvo Stephen Hawking. Iván agradeció a la educación pública su gran trabajo para conseguir que el talento no se pierda. Porque la educación pública ha sido la causa de la que, por la que yo estoy así. Digamos, eh, no hemos de olvidar el valor que té l'educació pública en la societat. han eh, sentit abans eh, eh, una magnífica conferència sobre la importància de, eh, del dret a la vivienda. El dret a l'educació és un altre dels pilars fonamentals de la nostra societat i ens permet diguem, eh, Eh, és l'element d'igualtat en la nostra societat. És el major element per a escalar en l'escala social independentment deom vin, és una educació de qualitat i vull donar les gràcies en particular. También se entregaron las medallas de plata a la magistrada de la Audiencia Provincial y ex exdecana del Palacio de Justicia, María José Bois, al comedor social de Carrús Alta y Fuic, al Instituto Joanot Martorey, al proyecto Conviel contra el fracaso escolar, la Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, la Fundación del Secretariado Gitano, así como al escritor y periodista deportivo Santiago Gambit. Teleelche retransmitió en directo este acto de la Constitución de ayer martes... ...presentado por nuestra compañera Marga García... ...y también el lunes hubo otro directo en Teleelche... ...el del pregón de la Navidad en el Gran Teatro... ...la pregonera de este año ha sido Mariate Bolívar... ...la periodista y presidenta... ...de la Asociación de Informadores de Elche... ...quien ensalzó la labor de los belenistas ...dedicó su pregón a los abuelos... ...recordó su infancia con su familia numerosa... ...realizó su especial crónica periodística... ...sobre la aportación de la Asociación de Belenistas... ...a la ciudad y acabó... ...animándonos a todos a vivir estas Navidades... ...que ya son únicas, al menos para ella. ...los valores que encierran estos pasajes. En este punto llegaríamos a la última página, la contraportada. Si me permiten, la dejo en blanco... ...para que, como yo, cada uno de ustedes... escriban en ella las vivencias de estas fechas... Que ...seguro que serán muy especiales. Para mí serán unas Navidades únicas hoy arranca la Navidad en la ciudad. Les pido que salgan a la calle a visitar nuestros preciosos belenes, los más bonitos del mundo, a disfrutar del encendido de luces navideño, a compartir momentos emocionantes con familia y amigos, a abrazarles, a vivir la Navidad en nuestros hogares con salud, paz y esperanza, a brindar, a cantar villancicos y a pedir todos los deseos. Seguro que se cumplen. ¡Feliz Navidad! Pues antes de este pregón, a las 7 se inauguró el Belén monumental y bíblico de la Glorieta... ...y también el Belén Social del Aula Cultural de la Antigua CAM... ...ahora Fundación del Mediterráneo... ...el alcalde ensalzó el trabajo de los belenistas y volvió a insistir... ...en que el Belén bíblico es el mejor del país. Pues, pues, en primer lugar diría que acabamos de inaugurar... ...el Belén más bonito de España... ...el Belén de la Glorieta, que además afortunadamente vuelve a estar en su sitio natural, una vez que hemos finalizado las restricciones y hemos superado la crisis sanitaria, el Belén vuelve a la Glorieta e inauguramos el Belén más bonito de España. Lo digo convencido de que el trabajo de la Asociación de Belenistas, el trabajo de nuestros amigos los belenistas, ha sido un trabajo auténticamente extraordinario. Y el presidente de la Asociación de Belenistas, José Pérez, invitó a la ciudadanía ...a visitarlos. ...a su disposición, son dos belenes que hemos hecho... ...para el pueblo del Che, esperamos que les gusten... ...esperamos que sean de su entera satisfacción... ...uno de ellos es bíblico y el otro refleja aquí... ...unas escenas de, de nuestra ciudad a principios del siglo 20 ...y pensamos que son muy bonitos". Pues hoy sobre las nueve menos cuarto... ...entrevistaremos al presidente de la Asociación de Belenistas de Ilche... ...y una hora antes, el lunes, en el Paseo de la Estación... ...se abrió la Feria y el Mercado Navideño... ...que va a permanecer hasta el 8 de enero... ...con 15 atracciones y una veintena de puestos... ...algunos destacados como la Noria de 25 metros de altura... ...la pista de patinaje de hielo sintético ecológico... ...el Dragón o el Castillo Hinchable... ...también como novedad se ha incluido el Tren Fantasma... ...una atracción de realidad virtual... Y siguiendo con el lunes, pues fue un día de decepción para Elche y también para Alicante. La provincia se quedó sin nada, volvió a ser castigada por el gobierno de Sánchez al llevarse la sede de la Agencia Espacial Española a Sevilla y la sede de la Inteligencia Artificial a La Coruña. ¿Por qué no eligieron a Elche? Pues nos lo cuenta Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Elche se ha quedado sin la sede de la Agencia Espacial Española. La candidatura ilicitana, aunque era junto a Sevilla una de las ciudades favoritas, no ha conseguido finalmente ganar la sede espacial. El Consejo de Ministros ha decidido que la ubicación nacional para esta sede sea la capital andaluza. La candidatura ilicitana competía Junto a otras 21 ciudades y el Consejo se ha decantado por Sevilla porque su propuesta, dicen, se ajusta más a las necesidades de este organismo de nueva creación. La agencia espacial tendrá un impacto de 360 millones de euros y casi 6.000 empleos en Sevilla. La propuesta ilicitana era una de las más completas por las conexiones que presta con el aeropuerto a nivel aéreo y por la conexión ferroviaria a nivel terrestre urbana por ofrecer también el campus tecnológico como edificio donde ubicar la sede, además de contar con empresas pioneras del sector aeroespacial a nivel nacional y además por ser una ciudad con un entramado económico y empresarial competitivo, entre muchas otras fortalezas. Además, contaba con el aval, de más de 140 entidades y organizaciones autonómicas, provinciales y locales. Tenía incluso el apoyo de la ciudad de Toulouse, hermanada con Elche y Capital Mundial del sector aeroespacial. El alcalde ha felicitado a Sevilla como sede elegida de la agencia y ha agradecido el gran apoyo recibido a nivel social e institucional desde toda la comunidad valenciana. Quiero evidenciar que estamos satisfechos por haber competido, por haber presentado una buena candidatura y por haber dado visibilidad a la ciudad y a las empresas aeroespaciales de Elche y de la Comunidad Valenciana. Y, por supuesto, agradezco el gran apoyo social e institucional, el apoyo de tantas personas y de tantos colectivos y, por supuesto, no nos consideramos derrotados, sino legitimados para seguir compitiendo en futuras convocatorias. Pues para el Partido Popular la decisión del gobierno de Sánchez ha sido una vez más otro castigo para Elche y para la provincia como está ocurriendo con los presupuestos generales del Estado donde apenas hay inversión para Alicante, para esta provincia, Elche y su comarca y con los recortes del trasvase Tajo Segura. Escuchamos a Pablo Ruz. Lamentamos profundamente la decisión de Pedro Sánchez y del Partido Socialista de que Elche no sea la sede de la Agencia Espacial Española. Es una mala decisión. Es una decisión que echa al traste las esperanzas y los anhelos de los ilicitanos para transformar nuestra ciudad. Han estado varios meses jugando con esas esperanzas para que olvidemos que han dicho no rotundo a la llegada de la dama, que han dicho no rotundo al futuro de Elche con los peores presupuestos de la historia. Las decisiones ahora mismo, todas las decisiones adoptadas por el Partido Socialista, por Pedro Sánchez, para con Elche son nefastas para el futuro de esta ciudad y nosotros hoy lo queremos dejar en evidencia. Pese a esto, hay esperanza. Elche es una referencia nacional e internacional en la industria aeroespacial. Lo tenemos que seguir asumiendo como un reto y lo tenemos que seguir asumiendo para ponerlo en marcha en las próximas fechas. Y el Partido Popular llevará al Pleno de este mes una moción para que el Ayuntamiento muestre su rechazo a cualquier modificación del Código Penal que implique la derogación del delito de malversación. Según el portavoz Pablo Ruz, el Gobierno local debe pronunciarse públicamente sobre si apoya la reducción de las penas establecidas en este delito o la apoyan. Y ha afirmado que aquellos que han cometido corruptelas con el dinero de todos los españoles no pueden quedar impunes. Y más asuntos, los taxis adaptados se llevan 30 años en Elche. Los usuarios han contado lo complejo que fue adaptar parte de la flota para personas con movilidad reducida, pero ahora hay más de 20 taxis a su servicio en el municipio. Según la concejal de movilidad, la voluntad es ir implicando, ampliando las licencias y aumentando también el número de eurotaxis en Elche. Es una noticia que nos cuenta hoy Iziar Martínez. Buenos días. Buenos días, Ros. El servicio Eurotaxi, que es el servicio de taxis que se ofrece a las personas con movilidad reducida, cumple 30 años en la ciudad. Hace tres décadas se se concedieron las dos primeras licencias y ahora hay en servicio hasta 21 taxis adaptados para personas con movilidad reducida. Como mínimo, se realizan 2.500 viajes adecuados anuales de Eurotaxi en la ciudad, aunque la voluntad es en los próximos años aumentar la flota adaptada según la edil de movilidad y mientras eso ocurre las personas interesadas pueden adquirir los bonotaxis con el que obtener un descuento del 50% en sus viajes. Es posible hacerse con ellos a través de la mac o por sede electrónica. Una de las usuarias contaba lo complicado que fue concienciar entre los taxistas que de la necesidad de adaptar parte de la frota y ahora reconoce que el servicio para las personas con movilidad reducida en Elche es un referente. Pues esa usuaria es Susi Fenoy y esto es lo que dijo. Elche es una ciudad con un servicio muy bueno de Eurotaxi quiero decir con esto que se encuentra ahora, taxi por la mañana, por la tarde por la noche entre semana y fines de semana cosa que no ocurre en el resto de, de la nación ...o sea que se ha trabajado mucho... ...pero también hay que decir que, que con éxito". También habló el representante... ...de la Asociación de Taxistas, Justo González. un trabajo especial porque más allá del trabajo... ...como conductores del, del Eurotaxi... Y ...hacían un trabajo eh, de defender el, el, ese espacio... ...que estábamos construyendo... ...y de, ser, de tener especial sensibilidad... ...era un trabajo en que había que jugar con él... ...yo creo que, bueno, 30 años después es de decir lo que decía usted, nos sentimos plenamente orgullosos y especialmente que también hoy seamos un modelo en cuanto a integración con este tipo de vehículos. Además del taxi adaptado, este año ha habido problemas en Elche, al igual que en otras ciudades, por la falta de taxis ordinarios. Muchos ilicitanos y turistas se quejaban de que no había taxis disponibles en verano. Según la concejal de movilidad, Esther Díez, sigue en proceso la autorización de la licencia para 24 taxis más en Elche y espera que a principios de 2023 pues eh, esté listo un estudio para conocer cuántos taxis más necesitaría Elche y así aumentar suficientes. ...las licencias... Hemos empezado por las tarifas y por el examen de capacitación, pero estamos eh, trabajando con, con todos los elementos. Eh, obviamente ahora con los meses de invierno pues la demanda ah, ha disminuido, pero desde luego no podemos eh, eh, esperar no a que llegue el verano y volver a tener una demanda en la que no somos capaces de, de garantizar esa oferta y por tanto ese trabajo lo vamos a, a empezar ya a principios de año con ese estudio para ver en qué cifras tendrían que aumentar esas licencias para garantizar el mejor servicio posible a los ciudadanos y ciudadanas. Y se ha dado un paso más para la construcción del futuro centro de salud de Trabaldón en el entorno del Estadio Martínez Valero. Esta infraestructura tendrá una inversión superior a los 5 millones de euros y el Ayuntamiento ya se encuentra tramitando la licencia de obras. Es lo que nos comentó el alcalde Carlos González el lunes, dijo que es muy necesario la puesta en marcha de este centro de salud para poder descongestionar el de Altaviz, que dice que está al borde de la saturación está cerca del punto de saturación, es absolutamente imprescindible la construcción del nuevo centro de salud en la zona de Trabalón, porque eso eh, descongestionará, como decía, el antiguo centro de salud de Altavix y, por otra parte, acercará eh, eh, el servicio público de sanidad a los vecinos de esa zona, de ese ensanche en nuestro municipio, que es el barrio del Trabalón. Por tanto, estamos aquí... Y en la página de sucesos les contamos que la policía local detuvo a dos hombres por tráfico de drogas en una nave abandonada donde estaban haciendo una barbacoa, en la calle Antonio García Torres. El humo alertó a los vecinos que llamaron a la policía cuando los agentes acudieron al patio del inmueble dos hombres de 37 y 58 años intentaron escaparse empujando a la policía, pero fueron reducidos y detenidos al, a... detenidos por tráfico de drogas. Llevaban cocaína y dinero fraccionado. Además, contaban con numerosos antecedentes policiales por este mismo delito. Tras el arresto, los la policía desalojó la nave, que suele ser frecuentada, según comentaron los vecinos, por muchas personas que consumen sustancias estupefacientes. Y seguimos hablando de la Policía, no de su trabajo, sino de los cursos de formación especializada para cuerpos de la Policía Local de toda la provincia, que comenzarán este mes de diciembre y se realizarán aquí, en las instalaciones de la Jefatura Ilicitana, una de las más modernas de la comunidad. La idea es descentralizar esta formación más allá de la provincia de Valencia y llevarlas a otras ciudades como Alicante o Elche, es lo que contó el secretario autonómico de Emergencias, José María Ángel. Y efectivamente, la consellera en una entrevista que tuvo con el alcalde le pareció muy interesante y nos hemos venido reuniendo, el director general, con el teniente alcalde de Seguridad en la ciudad de Elche con el fin de poderlo hacer así el día 15. Y estamos ya inmersos en el espíritu navideño, una época en la que no pueden faltar los dulces tradicionales elaborados de forma artesanal por las monjas clarisas de Elche y que un grupo de voluntarias de la Asociación Damas de Santa Clara venden en el antiguo convento de la Merced, en el casco histórico. Los mantecados, las tejas o los polvorones vuelven a triunfar entre los ilicitanos. Mañana jueves será el último día para comprar estos dulces. El horario de venta es de 10 a 2 de la tarde y de 5 de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la noche. Todos los beneficios de las ventas se van a destinar a sufragar los gastos del convento. Una nueva oportunidad para probar estos dulces y también echar una mano a esta congregación de monjas de clausura, las Clarisas de Ilche. Yelche celebró el lunes por la tarde en el centro de congresos eh, el Día Internacional del Voluntariado con talleres y mesas informativas para poner en valor la labor de las asociaciones. El concejal de Derechos Humanos aseguró que el voluntariado es el motor de cambio para conseguir y consolidar una sociedad más solidaria y comprometida con los derechos humanos. Y hoy se presenta en el Centro de Congresos el libro biográfico de Miguel Quirán, la obra escrita por José Juan Pérez Maciá, en honor al eterno, al mito, al legendario, al gran capitán del Elche, Miguel Quirán. Será a las 7 de esta tarde, como decimos, en el Centro de Congresos. La Glorieta, con Rosmar y Alonso.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 Este jueves, a las 8 de la noche, vive el partido correspondiente al trofeo Festa de Elche Entre el Elche y el Leeds United desde el Estadio Martínez Valero Sigue el partido en el 101.4 Tele-Elche en Radio Marca Tele-Elche Televisión y en el 103.7 es Radio Patrocina Grupo Serrano Automoción Colaboran Comercial Persianera, Clínica oftalmológica Doctor Soler Masini Cars, Águila Bar, Talleres del Amo, Salones Llamas Jackpot Hipo la fibra y licitona, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Franja Estadio, Marcos Automoción, Club Deportivo Squash, Todo Palmera, Pollos Guerrero, Dental Roca, Novo Center y Med Hospitales, Autosuspensión Eduardo, Box Mecánica Reyes, Mr Crypto, Etimed Ferretería La Llave, Tiendas Anticrisis El Castor, Juan Agullo Citroën, Ecus, Llorenza Automoción, Restaurante Espacio, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Estación de Servicio Shell, Supermercado Charter Consum, M. Solers, El Hogar del Profesional, Autodesguaces Alicante y Materiales Cano. Recuerda, este jueves a las 8, Elche, Leeds United, enmarcador. Pues cuando faltan cuatro minutos para llegar a las siete y media, vamos con la crónica deportiva. Paco Gómez nos trae declaraciones de Pablo Machín, porque mañana es el día importante para él, su puesta de largo, ya que el Elche Club de Fútbol jugará el partido contra un equipo británico de la Premier League, de la primera división inglesa, con motivo del trofeo Festa del Elche. Buenos días, Paco, cuéntanos. Hola, buenos días. Mañana se disputa la edición número 61 del trofeo Festa de Elche en el Estadio Martínez Valero. Será a las 8 y cuarto de la noche ante el Leeds United de la Premier inglesa. Será la puesta de largo de Pablo Machín desde su estreno. Un Pablo Machín que sigue confiando a pies juntillas de la posibilidad de conseguir esa machada, ese objetivo mayúsculo que es la permanencia en primera división. Cuando se inicie la competición, el Elche estará a 8 puntos de esa permanencia pero Machín confía en ella. Bueno, pues al 100%, ¿no? Yo, eh, como he dicho, no soy un inconsciente, sé que es complicado, sé que habrá mucha gente eh, pesimista que, que saque muchos datos de que es prácticamente imposible, pero yo soy una persona optimista por naturaleza, ya tuve un reto muy parecido eh, en mi primera experiencia en, en Girona, es cierto que Bueno, se tienen que dar muchas circunstancias, pero yo voy a poner todo de mi parte y estoy convencido que, que los futbolistas también y, y vamos a hacer un equipo mejor que el que hemos visto hasta ahora y, y del que ojalá pues, la afición se pueda sentir también representada y, por qué no, orgullosa de sobre todo de, del esfuerzo y de la implicación del equipo. Consideraba precisamente Pablo Machín que el factor afición va a ser fundamental en los 24 partidos que quedan para apoyar, para arropar y para empujar al equipo desde la grada. En cuanto a los futbolistas, en estos 12 entrenamientos que lleva con el primer equipo, ha dicho que los ha visto muy receptivos y que se ve capaz de mejorarlos individual y colectivamente. El equipo, como digo, mañana disputa esa edición del Festa del Cha a las 8 y cuarto de la noche. Desde las 8 y cuarto, retransmisión en directo aquí en el 101.4 hasta luego el tiempo entre el radio marca con vicente bordonaro colaboran auto prima Hyundai y la vaquería del cam de Muy buen día, hoy vamos a tener una jornada marcada por el ambiente soleado y es que durante la madrugada nos ha acompañado abundante nubosidad que nos ha dejado temperaturas homogéneas en buena parte del territorio. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaés, la temperatura nocturna prácticamente no ha bajado de los 14 grados en buena parte del territorio. Hemos alcanzado mínimas en torno a los 12-13 grados. Ambiente soleado con intervalos puntuales de nubosidad sobre todo de tipo alto, viento en calma por la mañana a partir de mediodía se activará el viento flojo de sureste y hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer máximas que van a rondar los 18 grados mañana jueves con la aproximación del ramal ascendente de una vaguada de aire frío en altura tendremos a ratos cielos muy nubosos o cubiertos incluso a primera hora de la mañana se podría escapar alguna gota viento en calma hasta mediodía por la tarde se activará el viento flojo de suroeste eh, seguiremos alcanzando temperaturas eh, poco variables máximas en torno a los 18 grados mínimas que durante esta próxima madrugada no van a bajar de los 13 grados el viernes abundante nubosidad el sábado apertura de grandes claros con viento moderado de componente oeste rachas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora y para el domingo Durante la primera mitad esperamos algunas precipitaciones de carácter débil y un descenso notable y puntual de las temperaturas máximas que no van a superar los 12 o 13 grados. A partir del lunes ya se recuperan las temperaturas y seguirán llegando sistemas frontales de origen atlántico desgastados con alguna gota.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 7 y 34 minutos de la mañana y hay que ir preparándose, cada vez está más cerca el día en el que Joan Manuel Serrat se va a despedir de los escenarios, Su último concierto de la gira de despedida que ha estado dando y que sigue por todo el país será en Barcelona. No sé creer que las mató el tiempo y la ausencia. Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón en un papel o en un cajón como un ladrón te detrás de la punta te tienen tan a su merced como has muertas que el viento arrastra ya aquí que te sonríe tristes. tristecía Nos hacen que Lloremos Cuanto Nadie Glorieta, el despertador de Elche, con toda la información local. ¿Buscas calzado de temporada para toda la familia?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 La Universidad Miguel Hernández Delche se ha caracterizado desde siempre por su apuesta de emprendimiento. Ayudar a los estudiantes en la puesta en marcha de sus ideas de negocio es uno de los objetivos que llevaron a la UMH a poner en marcha su parque científico que se ha quedado pequeño ante la gran cantidad de startups que inician su recorrido una situación complicada que le ha vendido para ser comparada comparada como la Silicon Valley. Algunas de esas empresas llegan a triunfar. Un claro ejemplo lo tenemos en PLD Space, que ha captado millones de euros para la fabricación de lanzaderas de cohetes reutilizables. Pero no es la única. Hay otras empresas emergentes que sus proyectos llaman la atención. En los certámenes internacionales, como ha ocurrido con EQ Medical Technologies, que ha conseguido el segundo premio 6.000 euros, en un certamen internacional del Banco Santander por su sistema de estimulación cardíaca temporal y externo un nuevo marcapasos desarrollado hace un año por el doctor Ray Vicente médico intensivista de la UCI del hospital mmm, Jaime Balmis de Alicante su experiencia le ha ayudado a crear un sistema más seguro a la hora de salvar al paciente infarta, infartado pues Ray Vicente como CEO de esta empresa muy buenos días hola buenos días lo hemos resumido, pero estos son años de esfuerzo y sobre todo la experiencia es la clave fundamental para dar con esta idea. Eh, durante el tiempo que, es, que estás en la UCI, ¿qué te encuentras a la hora de instalar esos marcapasos que hay en estos momentos en el mercado? Sí, pues eh, nuestra idea surge de, de una necesidad que teníamos en, en las UCI. Primero, eh, Ya conocemos que cuando tenemos un paciente con un marcapasos temporal, con los sistemas que hay a día de hoy certificados, es un procedimiento que tiene una complicación muy elevada. Están cercanas al 35%. Es decir, cuando ponemos un marcapasos temporal en una UCI ya sabemos pues, que el paciente puede sufrir complicaciones eh, de manera muy probable. Desde hace tiempo ya, desde el 2005, que algunos médicos lo que están utilizando son marcapasos definitivos para hacer estimulación temporal externa. Con bueno, el problema de es que, como no está diseñado ese sistema específicamente para utilizarlo de esta manera, pues seguimos teniendo riesgos para los pacientes. Tienen riesgo de que el generador, al no tenerlo bien sujeto, se pueda caer, riesgo de infecciones de, por el, la zona de entrada del electrodo a la vena. Y eso nos hizo pensar que bueno pues podríamos ponerle una solución relativamente sencilla que hiciera que este procedimiento se extendiera y todo el mundo pudiera hacerlo de manera certificada y el paciente se beneficiará de esa reducción de complicaciones en todos los hospitales, sino y, y no solo en aquellos donde pues el médico tiene un poco más de iniciativa y lo y ya lo ha resuelto. Eh las complicaciones, cuando habla de complicaciones, los marcapasos en la actualidad que se están poniendo eh, a qué se refiere? ¿Puede llegar incluso a la muerte? Sí, a ver, la complicación más frecuente en un marcapasos temporal, que no tiene fijaciones, que el electrodo se desplace el electrodo se mueve, deja de hacer contacto con el corazón y el corazón se vuelve a parar otra vez. Eso hay que resolverlo de manera emergente en ese momento, volver a meter al paciente en quirófano, recolocarle el cable y esa sucede de manera frecuente. Y luego, más infrecuente, aunque es la complicación más grave que podemos tener, es que como el electrodo apoyado en el corazón lo queremos dejar muy estable, pues ese electrodo puede perforar el corazón. Y una perforación cardíaca pues es una complicación que requiere cirugía cardíaca también emergente y ya la tasa de mortalidad es mucho más elevada. ¿Y Ray, qué han hecho ustedes para conseguir reducir esas complicaciones? Su marca paso, eh, ¿en qué porcentaje estaría situado de éxito? El utilizar la fijación activa, que son los marca, los generadores y los electrodos eh, definitivos, utilizarlos de manera temporal ya ha demostrado que baja esas complicaciones a menos del 5%. El electrodo se queda bien fijo al corazón, no se mueve, el paciente además tiene autonomía para salir de la UCI, no necesitamos un ingreso en una unidad de cuidados intensivos, liberamos camas para otros pacientes críticos que la necesitan y nosotros lo que hemos hecho ha sido certificar ese procedimiento. Hacemos un dispositivo específico para que se haga en condiciones de seguridad. eso Con eso esperamos que este procedimiento se generalice Y, sea, eh, y esté dentro de la práctica clínica habitual de cualquier centro. Es muy importante, entonces. Llevan ustedes un año, creo, o más de un año, eh, desarrollando este dispositivo. Hasta ahora, eh, ¿cómo va la... Ya tienen ustedes la patente y ¿cómo va el recorrido? ¿Hasta cuándo? ¿Qué esperan para la comercialización y para probarlo? ¿Está, está en estos momentos en estudio o en ensayos clínicos? Sí, bueno, llevamos más de un año, llevamos ya más de dos incluso cercano a los tres años que empezamos con el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández a diseñar el producto hasta que llegamos a un producto que se puede utilizar en, en pacientes y con ese hicimos el primer estudio clínico con 20 pacientes en los cuales no tuvimos ninguna complicación en ninguno. Los pacientes estuvieron fuera de la unidad de cuidados intensivos el 85% del tiempo y nos sirvió como una validación clínica con resultados muy favorables. Ahora, en estos momentos, eh, la Agencia Española del Medicamento nos ha autorizado a hacer un estudio multicéntrico en el que participará el Hospital Vallebrón de Barcelona y el doctor Valdins, el general de Alicante, en lo que incluiremos ya un, un número de pacientes cercano a los 120 que nos permitan hacer esa segunda validación clínica para eh, bueno para demostrar con más pacientes que, que nuestro sistema funcione. Y de cara, como decía, de cara a la comercialización, Ahora tenemos una ronda de inversión abierta con la que financiar el, el proceso de regulatorio para terminar ese, esa fase regulatoria que tenemos antes de mercado y empezar con la fabricación de las primeras unidades que serían ya comercializables en toda Europa. Como el sistema está patentado no hay ningún problema y por eso esta idea la están ahora presentando a certámenes El último fue el del Santander. que han conseguido? Porque fueron más de 300 propuestas las que se presentaron. Sí, la verdad que desde que empezamos el apoyo de certámenes de este tipo ha sido fundamental. Eh, necesitamos financiación para todo el desarrollo del producto y luego también necesitamos visibilidad para que otras otras entidades participen del proyecto. Ganamos en 2021 el premio a mejor dispositivo del Instituto Europeo de Tecnología y con el Santander, que es este último, este último reconocimiento, además de, de la dotación económica, como deciera de 6.000 euros, pues podremos participar en una final internacional donde presentar otra vez nuestro proyecto y, y atraer en estos momentos ese capital que necesitamos para empezar. Y una vez consigan ustedes ese capital para empezar y ya los ensayos clínicos se superen las pruebas, ¿Qué va a suponer comercializarlo? ¿Van a crecer como empresa? donde están ubicados? ¿En el campus? ¿En el parque empresarial? donde están ustedes? Nosotros ahora estamos en el parque científico de la Universidad Miguel Hernández. Cuando cerremos la ronda, ampliaremos equipo, necesitaremos tener una estructura que, que nos haga autosuficientes a la, a la hora de llevar a cabo un proyecto de este tipo y seguiremos. Nuestra idea es seguir en el parque científico con, vamos, con oficinas que tienen allí y la colaboración que ellos prestan a a este tipo de proyecto pues nos va a venir genial seguir allí con ellos, claro. Bien, pues para terminar, que quede claro el marcapasos que ustedes han inventado y que van a probar por segunda vez en estos dos hospitales, el general de Alicante y el de Barcelona, el Baile de Brón. ¿Cómo, ¿Cómo se coloca al paciente? Porque ha dicho que es externo. Sí, no, eh, necesitamos un electrodo por un acceso vascular. Ese electrodo llega hasta el corazón y se fija con un sistema, una hélice que lleva en el extremo, es un electrodo que se usa de manera habitual en marcapasos definitivos, y el generador queda de manera externa. Entonces, nosotros lo que hemos diseñado es todo el sistema de sujeción para que ese generador y la parte externa del electrodo queden eh, fijados de una manera segura y de una manera que, que le permita al paciente hacer prácticamente una vida normal fuera de UCI por la seguridad de que el sistema que le está manteniendo el corazón funcionando Eh, no va a fallar. Pues Ray Vicente, muchas gracias por el trabajo que realiza en la UCI de ese Hospital General de Alicante porque salva vidas y gracias por su talento porque también intenta mejorar la calidad de vida de los pacientes infartados y sobre todo eh, subir las probabilidades de éxito en la colocación de los marcapasos. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, por supuesto. La Glorieta, el despertador de Elche... ...con toda la información local. ¿Buscas vivienda en Elche de planta baja... ...sin escaleras, amplia, moderna... ...y adaptada a movilidad reducida?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 Son las 8 en punto de la mañana de este miércoles 7 de diciembre. Hoy tendremos, lo acabamos de escuchar en la previsión de Vicente Bordonado, un día con ambiente soleado, con intervalos nubosos. El viento estará en calma y será flojo de componente sureste por la tarde. Alcanzaremos una máxima de 18 grados. Ahora tenemos casi 15, 14,8 según el termómetro de Teleilch.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 ...la guerra en Ucrania, el final de la guerra en Ucrania.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 También Elche se ha quedado sin la Agencia Espacial Española, la candidatura elegida por el Consejo de Ministros fue para Sevilla y Alicante se ha quedado además sin la Agencia de Inteligencia Artificial, el Gobierno de Pedro Sánchez escogió a La Coruña y no a la provincia para traer ambas sedes nacionales importantísimas. Y la policía local en la página de sucesos nos contamos que detuvo a dos hombres por tráfico de drogas cuando se encontraban realizando una barbacoa en el interior de una nave abandonada. Los vecinos alertaron a la policía por el humo que salía del inmueble frecuentado, dicen por grupos de personas, para el consumo de sustancias estupefacientes. Y mañana se disputa el partido del Elche Club de Fútbol a las 8 de la tarde del Trofeo festa Festadel. Será la puesta de largo del nuevo entrenador Pablo Machín, quien está preparando al equipo para conseguir la permanencia una vez se reanude la Liga tras el Mundial, donde ayer España fue eliminada en los penaltis por Marruecos. La Glorieta, con Rosmar y Alonso was running blind like a silver line in over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 Otro de los galardonados con la medalla de plata del Bicentenario fue el investigador y cosmólogo Iván Agullo, el único físico español en conseguir el prestigioso premio que obtuvo Stephen Hawking. Sí, Iván agradeció a la educación pública su gran trabajo para conseguir que el talento no se pierda. Porque la educación pública ha seguido la causa de la que por la que yo sigo así. No eh no hay que olvidar el valor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 También se entregaron las medallas a la magistrada de la Audiencia Provincial y ex exdecana del Palacio de Justicia, María José Bois, al comedor social de Carrús Alta y Fuic, al Instituto Joanot Martorey, al proyecto Combi-Elch, que lucha contra el fracaso escolar, a la Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, a la Fundación del Secretariado Gitano, así como al escritor y periodista deportivo Santiago Gambín. Teleelche retransmitió en directo el acto de la Constitución de ayer... ...que fue presentado por nuestra compañera Marga García. También el lunes hubo otro directo, el del pregón de la Navidad en el Gran Teatro. La pregonera de este año ha sido María T. Bolívar, la periodista y presidenta... ...de la Asociación de Informadores, quien ensalzó la labor de los belenistas Dedicó su pregón a los abuelos, recordó su infancia... En, eh, ...con su familia numerosa y además se eh, realizó una crónica periodística... ...sobre la aportación de la Asociación a la Ciudad... ...y acabó animándonos a vivir estas Navidades... ...porque para ella ya son únicas. ...navidades únicas. Hoy arranca la Navidad en la ciudad. Les pido que salgan a la calle a visitar nuestros preciosos belenes, ...los más bonitos del mundo...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 Y antes de este pregón, a las 7 se inauguró el Belén monumental y bíblico... ...que ha regresado a su lugar tradicional, a la Plaza de la Glorieta... ...y el Belén Social del Aula Cultural de la Antigua cam ...ahora Fundación Mediterráneo. El alcalde ensalzó el trabajo de los belenistas... ...y dijo que estamos ante los mejores belenes. Pues en primer lugar diría que acabamos de inaugurar... ...el Belén más bonito de España. El Belén de la Glorieta, que además, afortunadamente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 Pues del trabajo de la asociación hablaremos con el presidente José Pérez en unos minutos aquí en el programa La Glorieta y una hora antes...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 Para los populares la decisión del gobierno de Sánchez ha sido una vez más otro castigo para Elche y su provincia como ha ocurrido con los presupuestos generales del Estado por las escasas inversiones que ha fijado o por el rechazo de la cesión de la dama de Elche.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 en la ciudad. Según la concejal de Movilidad, la voluntad es ir ampliando las licencias y aumentar el número de Eurotaxis en elche. Es una noticia que nos cuenta Iciar Martínez. Muy buenos días.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 Pues aprovechamos eh, la presentación de ese servicio de esos 30 años... ...para preguntarle a la concejal de movilidad Esther Diez... ...cómo van a solucionar la falta de taxis... ...un grave problema que hemos tenido en Elche y en otras ciudades... ...pero sobre todo este verano... ...que muchos ilícitanos y turistas se han quejado... ...porque no había taxis disponibles... ...según Esther Diez sigue en proceso la autorización de la licencia... ...para 24 taxis más en Elche y espera a principios del 2023 tener listo un estudio para conocer cuántos taxis más se necesitarían en el Che y así aumentar la licencia en función de los resultados de ese estudio.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 Y otro de los servicios básicos e imprescindibles en la ciudad es el de la sanidad pública. El lunes el alcalde anunció que ya están tramitando la licencia de obras para la construcción de ese segundo centro de salud de Altavix que se va a ubicar en ...en el Trabalón, en la zona del Estadio Martínez Valero... ...dice que va a descongestionar el centro de salud de Altavix... ...es muy necesario porque se encuentra en estos momentos... ...al borde de la saturación.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 antecedentes policiales por tráfico de drogas tras el arresto la policía desalojó la nave que suele ser frecuentada según los vecinos por muchas personas para el consumo de sustancias estupefacientes Seguimos hablando de la Policía, pero no de su trabajo, sino de los cursos de formación especializada para cuerpos de la Policía Local de toda la provincia que comenzarán este mes de diciembre impartiéndose en las instalaciones de la Jefatura Ilicitana, una de las más modernas de la Comunidad Valenciana. La idea es descentralizar esta formación más allá de la provincia de Valencia y llevarlas a otras ciudades como elche. Así lo explicó el Secretario Autonómico de Emergencias, José María Ángel.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 Y terminamos con un apunte, hoy se presenta en el Centro de Congresos el libro biográfico de Miguel Quirán, la obra escrita por José Juan Pérez macía en honor al eterno, al mito, al legendario, al gran capitán del Elche Club de Fútbol, Miguel Quirán. Será la presentación a las 7 de la tarde, como decimos, en el Centro de Congresos. La Glorieta, con Rosmar y Alonso.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 Bella Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com.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 Pod y la fibra y licitona, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Franja Estadio, Marcos Automoción, Club Deportivo Squash, Todo Palmera, Apoyos Guerrero, Dental Roca, Novo Center y Med Hospitales, Autosuspensión Eduardo, Box Mecánica Reyes, Mr Crypto, Etimed.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 ...faltan cuatro minutos para llegar a las ocho y media... ...y ya se encuentra con nosotros Paco Gómez... ...muy buenos días Paco... ...Hola Rol, buenos días... ...bien pues continuaremos eh, con el Mundial pero sin España... ...eliminada, lástima... ...esperemos que el Elche pues no siga esa... Eh, eh, ...esa estela de, de la selección española... No. ...y que con su nuevo entrenador Pablo Machín... ...consiga victorias... Sí. Mañana tiene una oportunidad de oro, el trofeo Festa de Elche. Así es, sí. Bueno, lo de la selección española, una enorme decepción porque empezó como un cohete mm. y ha acabado como una tortuga, la verdad. Bueno, es que ha ido. estallando en el aire, ¿no? Sí, el, sí. <risa> es, pero bueno, es que a todos... Ese es el peligro que tenía aquel primer partido con el 7 a 0, sí. ¿no? Que todo el mundo se creyese ya que estábamos en la final y que podíamos ganar el Mundial y de manera... No sé si decir incomprensible, tampoco esperábamos mucho, pero el equipo la selección española, el entrenador, de una manera realmente increíble, se han apagado, se han venido abajo, no han sido capaces de ganar en el momento de la verdad a Marruecos ayer, Japón y luego lo de lo... La lotería de los penaltis es una lotería, pero tan mal tirados, si los tres primeros los fallas, pues es evidente que es imposible, ni contra Marruecos, ni contra el equipo del barrio, ¿no? Claro. Una decepción, una decepción porque, hombre, siempre puedes caer con algo más de honor, ¿no? Y en los penaltis, pues insisto, puede ser cara o cruz, pero es que en 120 minutos eh, España sí, mucho, mucho balón, pero poca chicha. Mucho lirili li, pero poco larala, la, ¿no? Como, como diría una amiga. Bueno, pues eh, seguiremos el Mundial, todas las favoritas menos España, porque España era favorita contra Marruecos, se han clasificado, Portugal, Argentina, Holanda, Brasil, Inglaterra, Francia, todas menos España que es la que ha pegado el petardazo. ¿no? Bueno, pues habrá que ir contra, eh, con los eh, equipos europeos, Portugal, Francia, Inglaterra, esperemos que, que hagan algo más. Bueno, cada uno, y cada uno tendrá su Bueno, Inglaterra su está fuera de Europa. Eh, Francia y Portugal, me eh, quedan solamente Inglaterra esos dos. Inglaterra con el Brexit, sí, ya no... Está es fuera. No, no, no, no forma parte de la... ...de la Comunidad Económica Europea... ...pero bueno, eh, cada uno con su favorito... ...si es que alguno tiene un favorito... ...me imagino que a muchos les dará igual... ...bueno, los amantes del fútbol lo verán... ...y, y que gane el mejor, como hombre, se suele Bras, decir... ¿no? Eh, ...muchos serán de Argentina por Messi... ...y otros Brasil también... No, por, a ver, decir ...por el porque, buen aquí, juego... Sí, yeah. sí ...si eres amante del fútbol... ...pues hombre, Brasil, Inglaterra, Francia... ...están jugando bien, están ganando... ...están goleando, bueno y ayer Portugal... ...que también Portugal, sí. eh, goleó... Convenció. ...6 a 1... Quiere decir que a la hora de la verdad las grandes pues están apareciendo y están dando un paso al frente, menos España que se ha eclipsado a sí misma por completo. Pero bueno, lo que nos da de comer eh, o, o por lo menos nos da que hablar todos los días es el Elche sí. y, y el Elche Club de Fútbol mañana va a jugar un partido, bueno pues que yo creo que va a ser de cara a las previsiones del nuevo Elche de Pablo Machín el que vamos ya, vayamos a ver mañana contra el Leeds United un, un Elche que nos puede indicar por dónde va este nuevo equipo de Pablo Machín va a ser la puesta de largo del nuevo entrenador el viernes pasado bueno pues eh, consiguió una una victoria mm -hmm. en un partido de entrenamiento por cierto elche tendrá el, el sábado otro partido de entrenamiento frente al Genk de la primera eh, belga, pero esa puerta cerrada no va uh -huh. a dejar de ser más que un partido de entrenamiento, donde yo creo que Pablo Machín va a poner toda la cara en asadores mañana, porque eh, va a haber gente en el Estadio Martínez Valero, no sabemos cuánta, al ser festivo, y luego al día siguiente es viernes, yo creo que va a ir bastante gente a ver el, el encuentro, para ver si vemos a un Elche renacido de uh -huh. la mano de, de Pablo Machín. Eh, bajas, pues segura Tete Morente, Y me da la sensación de que también en Zorroco, vamos a ver si Fidel, que el otro día no tuvo minutos, eh, puede ser de la partida. Los que no están, eh, Pastore, que el otro día dijo ya en un medio italiano, eh, pues que no seguía porque no estaba jugando y en el Elche quieren eh, jugadores que puedan jugar, ni Pastore ni Fede Fernández, aunque curiosamente el club no lo ha hecho oficial. yo ya a las 12 será presentado el torneo, el trofeo Festa delche de en la edición de... Eh, sexagésimo primera, la edición número 61, eh, con el alcalde, con el concejal de deportes y con el presidente del Elche a las 12. Así que, bueno, a la 1 y 20 en Elche en Punta escucharemos al presidente del Elche sobre estas cosas, uh -huh. sobre fichajes, sobre los que se han ido, los que pueden venir, un poco la actualidad de primera mano uh -huh. del Elche que, como digo, mañana a las 8 y cuarto tiene el Festa delche del y desde las 8 retransmisión en directo a través de esta casa, Tele Elche en Radiomarca, Tele Elche Televisión, eh, para bueno analizar un poquito las en las nuevas perspectivas de este nuevo Elche, a ver si de verdad puede obrar el milagro Pablo Machín, que el otro día reflejaba que él sigue convencido al 100% de que el Elche puede conseguir la permanencia. Y esta tarde se presenta el libro de Miguel Quirán, el gran capitán. Sí, es una, una biografía que ha escrito José Juan Pérez Maciá, a las 7 se va eh, a ofrecer, en este caso se va a presentar en ...en el centro de congresos... ...y bueno, narra eh, pues un poco la, la vida del gran capitán... ...que ha sido Miguel Quirán... Eh, ...que vivió pues el, el cambio ¿no?... ...de un Elche que era un club... ...que no había saboreado lo que era el fútbol profesional... ...y en dos años de segunda, de tercera... ...pasó a primera división... ...con el gran César Rodríguez... ...con el gran Miguel Quirán y tantos otros que hicieron... ...bueno, en aquella década los 60... ...grande a, al Elche Club de Fútbol... ...así que bueno, pues otra en este caso otra biografía de un grande uh -huh. como es Miguel Quirán a ver si su espíritu planea y nos trae suerte Ojalá para sí, no va a hacer para falta. esa segunda parte de la liga cuando se reanude gracias Paco, hasta luego. hasta luego y nosotros continuamos si lo hacemos con el tiempo la previsión meteorológica El Tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado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 Elijas el canal de atención que elijas, ten la confianza, que te atenderemos con la máxima calidad y profesionalidad. iWest de Elche. Cerca de ti. Traffic. Autoescuelas y formación. Patrocinador de las retransmisiones de Lati Go Balonmano Elche en Teleelch. Todo el pop latino. Todo el pop latino. Muy bueno. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va?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 ...y cuando son las 8 y 37 vamos con la información del tráfico... Eh, ...conectamos con la sala de control del Ayuntamiento de Elche... ...allí está Andrés Fuster, muy buenos días Andrés. Buenos días Marín. Pues cuéntanos, a estas horas cómo se está circulando en Elche. Ya sabes que esta semana tenemos los dos días festivos... ...ya estamos a mitad de semana... Los colegios no tienen puente, pero aún así el tráfico hablar disminuido un poquito porque mucha gente que se ha tomado algunos días de vacaciones. En principio, el tráfico, tenemos algunas dificultades en Juan Carlos I y Avenida Alicante Vicente Rellano y, la, y lo, el resto de calles con circulación densa como Ramón Pastor, Avenida de Don Bosco y la Rodonda de la Ju. En el resto de calles… La, la, entre fui hecho dependiendo del momento en que en, en, en ques a la calle nos a encontrar muchos problemas de tráfico y recordar que tenemos la plaza españa que continúa en obras y pasar de la estación con la con la feria de navidad y pocas calles más tenemos ya cortadas aunque el lunes tuvimos algunas pues hoy tenemos ya no tenemos más calles cortadas ...que lleva el cuidado, que hace ya frío... ...no hay previsión de lluvia para hoy... ...pero hay que instalar las preocupaciones... ...a la hora de conducir... ...y, y todos esto de la sala de control del tráfico. Pues muchísimas gracias Andrés... ...volveremos el martes. La Glorieta, el despertador de Elche... ...con toda la información local.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 8 y 41 minutos. Volveremos el viernes, quería decir, para volver otra vez a ofrecerles la información del tráfico. Y cuando pasan 41 minutos de las 8 de la mañana, vamos con la información del mundo y del país. Hoy todos los diarios nacionales pues recogen la derrota de España. Vamos a ver cómo lo titulan. El diario El País dice... España sucumbe con mucha posesión para nada, La Roja no puede con la firmeza de Marruecos, es incapaz de marcar en 120 minutos y falla los tres penaltis en la ronda decisiva. ABC nos dice en portada La España, ni ni, ni garra, ni ideas, ni gol. Los de Luis Enrique caen eliminados en octavos ante Marruecos tras un pésimo partido y una ronda de penaltis catastrófica de las ramblas barcelonesas a los plásticos de El Ejido, la hinchada marroquí toma las calles. El diario El Mundo dice, no dan para más. Marruecos se basta con un fútbol rudimentario para tumbar el proyecto de Luis Enrique, los españoles incapaces de marcar ni en los penaltis. Y el periódico de España dice, pena máxima para España, la tanda de penaltis condena a la selección española que se despide del Mundial en octavos, tras dos horas de asedio sin fruto a Marruecos. Portugal fulmina a Suiza 6-1 y se planta en cuartos. Hay otras noticias también que vienen en portadas, todos también recogen lo que el gobierno de Sánchez quiere hacer y es que se abre a reformar... De nuevo el Código Penal para la malversación como pide Escarra Republicana de Cataluña. El presidente plantea ajustes técnicos en la ley también del solo si sí es sí. El ABC nos dice en portada que Sánchez cede otra vez ante Escarra Republicana de Cataluña y rebajará la malversación. Se escuda en una enmienda de sus socios para desactivar la condena a los instigadores del 1 de octubre. Y el Gobierno reinterpretará la corrupción para dejar fuera los casos en que no haya enriquecimiento. Y El Mundo dice sobre la malversación el delito de malversación que Sánchez da alas a una rebaja inminente de este delito el gobierno ha estudiado ya las vías para reformar el delito y urge a Esquerra Republicana de Cataluña a presentar sus enmiendas otro de las noticias que hoy traen algunas de las portadas es la condena a, de Cristina Kirchner condenada a seis años por corrupción un tribunal de argentina condenó ayer a la vicepresidenta cristina kirchner a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para cargos públicos por defraudación al estado el eh, diario el mundo también recoge la condena de la ex presidenta cristina kirchner condenada a seis años de cárcel por corrupción así como el resto de diarios también otra de las noticias en el en portada del diario El País es que Deutsche Bank manipuló el mercado de deuda en plena crisis del euro. Bruselas acusa al mayor banco alemán y también a Rado Bank, eh, banco holandés, de falsear la competencia. El Mundo nos trae en portada otro de las noticias y es que altos cargos de Díaz e Iceta seleccionaron al marido de Nadia Calviño. Formaban parte del comité de asesoramiento que evaluó su fichaje por patrimonio. El Partido Popular señala a Félix Bolaños y exige que comparezca. Y también eh, comentan en portada El Mundo, Reino Unido reconoce la inmunidad del emérito hasta su abdicación son las portadas de los diarios, los principales diarios nacionales de este miércoles 7 de diciembre. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Lo hemos dicho en nuestro relato informativo esta semana... ...ha llegado la Navidad a Elche... ...con la lectura del pregón... ...a cargo de la presidenta de la Asociación de Informadores... ...Mariate Bolívar... ...y con la inauguración de los Belenes... ...que la Asociación de Belenistas de Elche... ...ha preparado, como siempre lo ha hecho... ...con mucho detalle, con mucho esmero... ...y con una enorme maestría... ...en la inauguración del pasado lunes... el alcalde ...el alcalde volvió a calificar... ...el Belén monumental y bíblico de la Glorieta... ...que regresa a su... ...emplazamiento habitual como el mejor de España... ...y el presidente de la Asociación de Belenistas... ...invitó durante la inauguración de los Belenes... ...a la ciudadanía, a todos ustedes, a que los visiten... ...pues bien, como hemos dicho... ...vamos a entrevistar al presidente José Pérez... ...muy buenos días... Hola, buenos días, buenos días... Bueno, un poco más tranquilo... ...el trabajo ya está expuesto... ¿Cuáles han sido las reacciones de estos primeros días de la ciudadanía al visitar? Vamos a empezar con el Belén monumental y bíblico de La Glorieta. ¿Cuáles han sido las principales reacciones, José Pérez? ¿Que menos mal que ha regresado a La Glorieta? Menos mal, menos mal que ha regresado a La Glorieta. eso era una cosa que a la, a la gente le llamaba muchísimo la atención, volver otra vez al sitio y después pues le ha gustado todo lo que ha estado viendo y estamos muy contentos por ello, estamos muy contentos. Pues pues dime dime las características del Belén, por aquellos que todavía mmm, o van a tener la oportunidad de visitar el Belén bíblico, ¿en qué nos tenemos que fijar? ¿Qué habéis construido? Bueno, el, el, el Belén, como todos los Belénes, requiere muchas algunas visitas, porque lleva muchos detalles y es es in, prácticamente imposible captarlos todos en una en una visita. De todas maneras, dicho esto, a nosotros llamamos la atención a una serie de casas cueva que hemos hecho, algunas de ellas parecidas a lo de Setenil, allá de las bodegas en Cádiz, y el, les llama mucha atención. Igual, unas cascadas de agua les puede gustar, y un gran mercado pero lo que se dice un gran mercado los mercados de los Belén o disponen de muchas figuras o, o no se pueden hacer porque siempre solemos hacerlo con, con escasez de figuras pero como este año la verdad es que tienen muchas, muchas figuras de Belén entonces el mercado resulta pleno y, y, y con vitalidad y Después, el nacimiento, que es la pieza fundamental y principal en una gran gruta que con más gente que están allí, está, es precioso, es precioso. Y la parte final de Egipto tiene un nilo espectacular con unos barcos que se mecen al, al moverse las olas de las propias olas del río, aunque las olas son en el mar, el Nilo es muy grande y puede tener hasta olas también. y Entonces, mece los barcos y es, es espectacular. Así nos lo dice la gente. Es como siempre lo hacéis, eh, José Pérez. Y este año, para visitar el Belén, lo has dicho, hay que emplear varios días. No no se puede ver todo en un momento. Este año eh, hay concurso de eh, con premios, regalos. Vais a sortear a aquellos que descubran las piezas anacrónicas, las piezas que están fuera de lugar? Este año hay un concurso que además eh, es, ¿cómo es, es un poco un pelín más complicado, pero muy poco eh, hay que descubrir el caganet el peregrino hay que descubrir la dama y hay que descubrir el pavo de Navidad eso en el verén de, de diríamos de la glorieta Y además hay que descubrir a cantó en el otro en el otro beno entonces sí que hay concurso al premios entre la gente que lo pueda aceptar aceptar que son muchos hay un sorteo después entre todos los que acertantes y por supuesto que hagan premios Pues vámonos al otro Belén, porque hoy nos ha, este año no os habéis conformado con el Monumental y el Bíblico, sino que también habéis hecho el Belén Social en lo que antiguamente era la CAMP, ahora Fundación Mediterráneo, en el Aula Cultural. Ese Belén Social lo habéis inspirado en el Elche de principios del siglo 20 ¿Por qué? Pues mira, porque era una escena que la teníamos pensada hace tiempo y que era imposible de realizar. Desde hace unos años pudimos conseguir, el ayuntamiento nos proporcionó una subvención para poder adquirir unas figuras, porque, mira, las figuras de ese, de ese Belén son todas hechas a palillo, o lo que es lo mismo, son todas únicas, no, no son de molde y son irrepetibles. Todo eso las encarece mucho y desde hace unos años ya teníamos la idea de reproducir ...la llegada de los Reyes Magos... ...a la estación, a la antigua estación... ...y con todo el paso de la estación... ...con con la feria y con muchas cosillas más... ...entonces lo hemos hecho... ...bueno, creemos que muy bonito que la gente tiene que decirlo. O sea, que aparece la imagen del paseo de la estación o de la estación de, de Renfe con la fábrica de harinas detrás, con la fábrica antigua de la viuda de Macía, de Candalix, ahora con más palmeral. ¿Eso es lo que habéis representado en el Belén social? El, hemos representado... Mira, el, el, la, en una de las estaciones de la llegada de los reyes a la estaciones es como si tú estuvieses situado dentro del andén de la estación. Llegan, llegan a ese tren y en ese tren bajan los reyes y sus camellos y pajes, pero lo está esperando el alcalde, los concejales, la banda de música, eh, mucha gente que hay paseando, eh, muchísima gente que que los está esperando los reyes, niños, etcétera Y se dirigen hacia una segunda escena que es una casa de campo concretamente una situada cerquita de aquí de Elche, pues muy bonita, y donde está se es situa el nacimiento. En ese nacimiento, pues en el natural, hay una escena, ya que está en el campo, es una escena de palmeras, de palmereros, de pal, de gente que está haciendo ramos, hachas, etcétera y, y, pues ya digo, y, en, y muy, muy, muy... Muy bonito. Y en el paseo de la estación, pues hemos reproducido la famosa tómbola, los caballitos, las barquitas que habían, y bueno, hay mucha gente y muchos oficios, como muchos oficios. El que vende regalicia, el que vende, eh, no sé, cestas, el que vende átiles, el, el afilador, eh, muchísimos, muchísimos oficios. Pues hay que decir el horario cuáles son los horarios para visitar los belenes ahora que tenemos estamos inmersos en una semana con mucho festivo pues mira el, el belén de la ruleleta es está abierto las las 24 horas del día está abierto por desgracia está con los cristales como siempre pero está ya las 24 horas y en el belén de diríamos de los del aula de, de la cam dentro está de 10 a 13:30 y de 17 a 19, no, perdón, a 21, de 5 a 9 de la tarde. Entonces, a todos todos los días, incluidos sábados y festivos. Pues eh, es un trabajo digno de ver y con el trabajo de la Asociación de Belenistas nos vamos a quedar José Pérez después del pregón y después de los aplausos y de las palabras tanto del alcalde como de la pregonera por vuestro trabajo, de los belinistas ¿cómo, ¿cómo os sentís? Nosotros nos sentimos, por una parte, verdaderamente satisfechos, pero por otro lado también estamos mmm, ya pensando en el próximo. Es decir, porque esto es una cosa que tiene ser año tras año, y, y en eso les estamos ya dispuestos a ver si al año que piense somos capaces de, de ilusionar a la gente y de y de ¿cómo diría yo de comprometernos algo más, a ver si somos capaces de hacer algo que llame la atención. Gracias por esa maestría que demostráis año tras año y gracias por participar y mantener viva esta tradición de los belenes en las Navidades de Elche. Gracias, José Pérez. Muchas gracias, gracias a vosotros. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. La Navidad Tiendas Anticrisis El Castor se supera así misma. Ahora también alimentación. Seis botellas de agua de manantial de litro y medio por 1 euro. 1 euro seis botellas de agua de litro y medio y otros muchos productos más. La Navidad se vive en Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es.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 Los momentos más especiales se viven alrededor de una mesa en restaurantes Águila Bar. La comida o cena de empresa, los amigos, el equipo de fútbol, será inolvidable en Águila Bar, con los menús más completos que podrás consultar en nuestras redes sociales o si lo prefieres a la carta. Los momentos más familiares, Navidad, Año Nuevo, Reyes, disfrútalos como te mereces. En estas fechas tan entrañables, os esperamos en Águila Bar, en el centro, Altavix, la torre y corazón de Jesús.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 Son las nueve en de la mañana, hemos llegado a la tercera y última hora del programa La Gloriedad de este miércoles 7 de diciembre. Hoy tendremos un día con ambiente soleado, con algunos intervalos nubosos, el viento estará en calma y será flojo de componente sureste por la tarde. Alcanzaremos una máxima de 18 grados, ahora tenemos 14,8 grados de temperatura según el termómetro de Teleilch. España fue derrotada del Mundial y el Che se ha quedado sin la Agencia Espacial Española. Pero no importa, la ciudad ha dado la bienvenida a la Navidad. Se inauguró la feria y el mercado en el Paseo de la Estación, los Belenes de la Glorieta... ...y también se realizó en el Gran Teatro El Pregón. Esto ocurrió el lunes por la tarde y ayer...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 En fin, Carlos González ensalzó los valores democráticos, la transición española y rechazó los discursos populistas. Cuidar la democracia, dijo, es evitar discursos cargados de odio y respetar al adversario, a las instituciones y a los ciudadanos y terminó exigiendo el final de la guerra en Ucrania. ...hoy les contaremos además... ...del acto institucional de la Constitución... ...la inauguración de los Belénes... ...y el acto del pregón en el Gran Teatro... ...con la apertura de la feria... ...y el Mercadillo Navideño... ...en el Paseo de la Estación de Elche... retransmitió ambos actos... ...en directo... ...y Elche se ha quedado sin la Agencia Espacial Española... ...la candidatura elegida por el Consejo de Ministros... ...se fue... ...para Sevilla... ...y Alicante también se quedó... ...sin la Agencia de Inteligencia Artificial... ...el gobierno de Pedro Sánchez ha elegido a La Coruña. En sucesos, les contamos que la policía local detuvo a dos hombres por tráfico de drogas cuando se encontraban realizando una barbacoa en una nave abandonada. Los vecinos fueron los que alertaron a la, a la policía tras comprobar eh, que salía humo del edificio. frecuentado dijeron por grupo de personas, para el consumo de sustancias estupefacientes. Y en la Crónica Deportiva, Paco Gómez nos está contando que mañana se disputa el partido del Elche Club de Fútbol a las 8 de la tarde del trofeo Festa del Elf. Será la puesta de largo del nuevo entrenador Pablo Machín, quien está preparando ya al equipo para conseguir la permanencia una vez se reanude la Liga tras el Mundial, donde ayer España fue eliminada en los penaltis por Marruecos.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 ...que dura ya más de 280 días. Al Catedrático de Derecho Civil se le concedió... ...el máximo galardón del RANDAR del Ayuntamiento de Elche... ...y al igual que ocurrió en el acto del 9 de octubre... ...el equipo de gobierno entregó más medallas de plata... ...del Bimilenari a ciudadanos y entidades de la ciudad. Entre los premiados destacamos a nuestro compañero... ...Vicente Bordonado, por su trabajo en la previsión meteorológica... ...y por su compromiso en fomentar las tradiciones del Camp de Elche.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 También se entregaron las medallas de plata al comedor social de Carrús Alta Fuic, a la magistrada de la Audiencia Provincial y exdecana del Palacio de Justicia, María José Bois, al proyecto Combi Elche, que lucha contra el fracaso escolar, al Instituto Joanot Martorey, a la Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, la Fundación del Secretariado Gitano, así como al escritor y periodista deportivo Santiago Gambín. Teleelche retransmitió en directo ese acto institucional de ayer... ...que fue presentado por nuestra compañera Marga García... ...y también el lunes hubo otro directo presentado por Iziar Martínez... ...el del pregón de la Navidad en el Gran Teatro... ...la pregonera de este año...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 Pues para los populares la decisión del gobierno de Sánchez ha sido una vez más otro castigo para Elche y la provincia como ocurrió o como está ocurriendo con los presupuestos generales del Estado donde hay cero inversiones para Elche o con el rechazo rotundo de la cesión de la dama.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 al inmueble, dos hombres de 37 y 58 años intentaron escaparse empujando a la policía por las escaleras, pero fueron reducidos y detenidos al portar cocaína y dinero fraccionado. Además, contaban con numerosos antecedentes policiales por tráfico de drogas. Tras el arresto, la policía desalojó la nave que fue que suele ser frecuentada, según comentaron los vecinos, por muchas personas para el consumo de sustancias estupefacientes.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 I running blind like silver lining in love of Y cuando pasan 21 minutos de las 9 de la mañana y antes de la tertulia con los periodistas Sacramento Alvear y Gaspar Macía, vamos con un consejo que nos da el Ayuntamiento de Ilche para ahorrar. ...para tener más eficiencia energética en la factura de la luz... ...y es que en cuanto a la climatización... ...hay que regular el termostato entre 23 y 25 grados en verano... ...y entre 21 y 23 en invierno... ...si la humedad no es muy alta puedes llegar al 19 grados en invierno... ...y 27 en verano... ...hay que minimizar el uso de la climatización... ...porque suele ser el responsable de gran parte del consumo energético de la vivienda y hay que hacer una revisión de la calefacción y del aire acondicionado. Hay que mantener los filtros del AC limpios y no hay que dejar la calefacción encendida mientras uno está durmiendo. La glorieta con Rosmar y Alonso.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 en temas de catering para eventos corporativos no te la juegues. Confía en el catering de calidad de Pils en Restauración. Comidas de Navidad, aniversarios de empresa, presentación de nuevos productos, inicio de campañas o para cualquier celebración. En Pils en Restauración o hacen tu catering con su estándar de calidad o no lo hacen. Así de simple. Catering Pils en Restauración. Así de catering. Infórmate en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 Esperamo, esperamos a uno de nuestros invitados a la tertulia periodística de este miércoles. Vamos a ver si España tiene mejor suerte en el Festival de Eurovisión Junior con este tema, señorita de Carlos Higes. No que no hemos terminado todavía. Aún vean correr, está todo el patín. Baila conmigo señorita, la música es infinita. Come on and give me tu sonrisa, from Valencia to Ibiza. I think of you the norcidia, we're going to sing a melodía. Mi corazón te necesita, que eres bonita, es la pipita. Baila conmigo señorita, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. From València to Ibiza I think of you the naughty dia We're gonna sing a melodia Mi corazón te necesita, qué bonita Eres la pipita Baila conmigo señorita Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Luz y día Me conoci en la melodía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 Anúnciate en la Radio Remember, Bikini FM. Infórmate en el 966 22 47 47 o en publicidad arroba puntalcomunicaciones.com La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Pues estamos ya en la recta final del programa La Glorieta. Ya tenemos a los invitados hoy aquí, a nuestros colaboradores y periodistas, Sacramento Alvear. Buenos días, Sacramento. Hola, buenos días. Y a Gaspar Maciá. Buen día, bon Gaspar. Día, buenos días. Bien, España ha quedado eliminada del Mundial no por Marruecos. Es. Y Elche ha quedado eliminada, no. no sé si por goleada, dicen que no. ...de la candidatura eh, para albergar la sede de la Agencia Espacial Española... ...pero sí por goleada ha quedado eliminada la provincia... ...para esas dos ambiciones, eh, ambiciosos proyectos... ...la Agencia Espacial y la Agencia de Inteligencia Artificial... ...ni Elche ni Alicante... ...aquí nos hemos quedado a dos vegas ...¿por qué? ¿Gaspar? Bueno, pues vamos a ver... Eh, ...afortunadamente la goleada de... ...de la Agencia Espacial ha sido menor que, que la de la Selección Española... ...aunque bueno, no goles mucho, ni una ni otra, pero bueno. La eh, Selección Española estuvo como nos, como alicante con el gobierno... ...no marcamos ni de ni penalti. <risa> Vamos a ver, yo... Marcamos cuando, dos, ¿eh? Claro. Dos goles de penalti. Cuando empezó, cuando de momento se destapó que Elche podía ser candidata... ...y que iba a presentar la candidatura a la, a la sede de la Agencia Espacial Española... Y yo me quedé, bueno, me quedé un poco sorprendido porque creía haber leído, oído, escuchado que iba a Sevilla. Sí. Por unas razones obvias de, de logística, de toda la cantidad de empresas que hay allí, eh, están trabajando con Airbus, en fin, tienen una, una cantidad entre en Sevilla, Huelva, Jerez, hay unas instalaciones magníficas y tal. De momento parece que ese run run que había ya que se que existía de momento el gobierno y hombre, pues voy a hacer yo aquí algo que participe, la gente haga como que esto se va a estudiar muy bien y tal, pero vamos, yo creo que desde el principio la decisión estaba tomada. Eh, eso, eso ha provocado que muchas no sé si han sido 20 20 candidaturas 20, 20 20 20 pueblos, 20, con otros 20 Claro de la España vaciada de la menos vaciada de la España tal no sé qué periférica tal se hayan presentado y hayan albergado algunas esperanzas como el caso del Che al final todos cabreados 19 cabreados mm. en eh, alguna decisión que como digo mi impresión es que estaba tomada. Entonces, que la ministra venga a Valencia diga que Elche se ha quedado la segunda, pues bueno, no sé si era un consuelo. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que esto lo importante es que, que veamos que hay posibilidades de aquí en Elche de hacer cosas y de optar a, con dignamente a cualquier entidad de este tipo que se pueda desarrollar. Hay que tener en cuenta que esto es una entidad administrativa. Quiere decir, la agencia no van a construir cohete espaciales ahí en esa agencia, van a ser técnicos y que bueno, la agencia espacial española, aunque la sede esté ahí y emplea no sé cuántos funcionarios, pero bueno, el Che eh, tiene que colaborar con esa agencia y tiene que sacar también partido de lo que nos interesa, partido de desarrollo de I+D+i, de inversiones industriales y de y de en fin de actividad económica y de crear riqueza, o sea, que no está todo perdido. Mm. A ver, yo lo, lo que veo en esta en esta operación, porque al fin y al cabo es una operación política, que decir, la designación la ha tomado el Consejo de Ministros, con lo cual no es nada técnico ni nada que uh -huh. se pueda ver y medir, uh -huh. como quieren ahora un montón de alcaldes socialistas, por cierto, que se mida y que se vean la, por qué se ha tomado sí, esa decisiones. Sí, las No, claro. no, no ha, ha sido una cuestión claro. totalmente política. Pero lo que me parece más indicativo de este gobierno es, otra vez, la mentira. Es decir, Vamos a hacer una, un planteamiento de oferta de dónde va esto para, como tú dices, eh, las, los territorios que, poco poblados, lo otro uh -huh. tal. Están, y luego resulta que a la hora de la verdad todo eso era mentira. <risa> Vuelve a ser mentira otra vez otra cosa más, ¿no? Y, y bueno, a ver, los, los criterios técnicos políticos. Si es solamente una cuestión administrativa... ¿Por qué no pones a funcionar a a, a, los, a a los funcionarios a funcionar en Teruel? Que no que está despoblado aquello, en León, en otros, otra serie. Pues no. Va al único sitio donde hay tal concentración de empresas que prácticamente no caben más. El Guadalquivir está saturado ya, ya no no, no, no sacan nada. Eh, por otra parte, al mismo tiempo que esto está ocurriendo, está ocurriendo un tema con el agua, con el tajo, con el trasvase, que es absolutamente increíble. O sea, mm. se están... Eh, aumentando los caudales ecológicos en, una, en la zona donde tomamos el agua, pero el resto del tajo mm, no se, to pues, no eh, se toca. Pues, Sacramento, de Totalmente. eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar. <risa> no, el... no, no, pero es que me refiero a que es ya. una cuestión que es, es lo que estamos viviendo, sí. es decir, la, la vida actual es ah, una vale. entelequia. Pues vamos a hablar de ello, vamos el a hablar de ello. Eh, sacramento <risa> lo que está diciendo es que el Consejo de Ministros, bueno, el gobierno de Pedro Sánchez está castigando o no está castigando a la provincia. Primero, con unos presupuestos generales del Estado que hasta el propio alcalde criticó en el acto institucional del 9 de octubre porque no hay inversión para Elche ni para la comarca ni para la provincia somos los últimos de la cola en el reparto de inversión pública segundo por un rechazo absoluto del ministro de cultura Miguel Lizeta de, de no dejarnos eh, que regrese la dama de Elche de forma temporal tercero los recortes del trasvase, el Consejo Nacional del Agua ya lo dejó claro, se van a recortar los, trabas, los tra el trasvase Tajo Segura y además se va a incrementar lo, el, los caudales ecológicos, como dice Sacramento Alvear, a más del, de 80 hectómetros cúbicos al año, lo que va a suponer, según los regantes de Elche, la puntilla mortal para este trasvase Tajo Segura en 2026-2027, cuando de forma automática se establezcan esos esos incrementos de, ca de caudal ecológico. La pregunta está, ¿nos están castigando desde el gobierno de Pedro Sánchez, eh, Gaspar? No, es que, vamos a ver, no creo que exista una consigna de castigar a la provincia de Alicante. De lo que hay es falta de personal político que ponga en evidencia el peso de la provincia de Alicante. Estamos adormecidos todos, estamos ya... Son, claro, estamos, tenemos ahí, ahí a lo, a lo, organizaciones ¿no? empresariales, la CEB, la WEPA, la no sé qué, la Cámara de Comercio, tal... No te digo con... nada de los sindicatos. Bueno, los sindicatos, por <risa> supuesto que... No bueno, te digo nada de los, los sindicatos. Otro, otro, no. Entonces, claro, al final, las decisiones de políticas de caudal ecológico, y todo eso, pues bueno, pues son decisiones, porque claro, uno puede decir, no, es que el Tajo necesita eh, 480 hectómetros cúbicos... Eh, Eh, de, de, de, al año o no sé qué para el curso tal pero puede haber otros que digan no ¿por qué no 600 que es mejor bueno pues sí y otros 700 quiere decir que al final son criterios de que eh, en fin, de, técnicos y pero bueno políticos también sobre todo entonces el problema de los trasvases es que claro como no en su momento no se hizo una planificación eh, de las de interconexiones de cuencas y de demás ...ahora viene eso, se le añade el problema de la sequía... ...y de la falta de recursos híndricos... ...entonces bueno, eh, aquí lógicamente vamos a ser uno de los perjudicados... ...porque el trasvase se hizo con una proyección de, de en el tiempo... ...que claro no era para que acabase en, en cinco o seis años... ...sino de bueno, de ir eh, avanzando en el tiempo... ...e ir buscando otros recursos que están en la desalación... ...la desalación es muy cara muy costosa energéticamente y, y bueno y que no llega a todo a todo a cubrir todo lo que el trasvase no cubre. Entonces, al final solo todo son parches porque porque claro, llega un gobierno y hace con el PP se hizo el memorándum aquel famoso que se establecía en unos ...unos caudales en los pantanos de Entrepeñar y buen Buendía... Eh, ...a partir de los cuales se podía trasvasar o no... ...eso ha saltado por los aires porque ahora el nuevo, el nuevo, el nuevo gobierno... ...dice que eso no vale, que ahora estamos en otra situación y tal... ...entonces al final, eh, pues bueno, no vamos a, a poder planificar... Eh, ...la agricultura no va a poner, poder planificar... Y, y, y el gobierno, pues bueno, va a ir dando saltos de mata con las recurrencias de cada momento de la ministra. Pero es que yo, además, lo veo más grave todo esto. Es decir el, el problema que yo veo grave es que no hay una unidad territorial de la península. No, no ya te digo de España, de la península, incluido Portugal. Es decir, porque vamos a traer agua de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, que nos está, con perdón, puteando a la comunidad valenciana y murciana. ¿O vamos a traer eh, agua del Ebro? Que no, no, los catalanes... Oye, a, a, la, a la albufera tiene que llegar el agua que llegaba, porque somos catalanes y tiene que llegar. Y, por supuesto, por Zaragoza tiene que pasar el agua que inunda todos los años en cuanto hay deshielo, ¿no? Oiga, si se inunda, o sea, si es que es que es imposible. Bueno, pues nadie hace nada. Con otra particularidad sobre un tema importante que has planteado tú, que es la agricultura. La agricultura tiene otro problema, además del agua, y es Europa. Y la compra de productos extranjeros, no comunitarios, no españoles para abastecer los mercados europeos. Ese es otro de los temas donde el gobierno español es como si no existieran los agricultores del Levante. Es increíble. Estamos comprando toneladas y toneladas y toneladas de tomates a Marruecos, que además todo el mundo dice que tienen unos productos fitosanitarios que aquí están terminantemente prohibidos y que además se trasladan de unas regiones donde no se debería cultivar mm. a otras zonas que sí que es Marruecos, para poder darle el, el marchamo de que es un... Y, ...y nadie está haciendo nada... ...o sea, yo... Que esta, ...no sé si están castigando... ...al, al levante español... ...pero el desde luego mal... ...nos va a ir, ¿eh? Claro, a veces yo dicen... Eh, ...muchas veces hemos comentado... ...los periodistas y demás dicen... ...es que tienen que... ...fíjate cómo se empeñan... ...en fastidiarnos y tal... ...digo, no, es que... ...empeñarse en fastidiarnos... Eh, ...requiere pensar y maquinar... ...es que a veces la ineptitud total... ...quiero decir que a veces ni siquiera es que se plantea nada... ...que sería ya un planteamiento... ...ya un ejercicio mental de, yeah. de planificación... ...sino simplemente es que no dan para más... ...en muchos sí. políticos que reciben... ...¿Cuántos cuánto asesores entonces, tiene la presidencia del gobierno y los ministros? No, yo, ya, ya... Sí, pero, ...claro, es que estamos llenos ...al final esto es cuestión de lobbies... ...y lobbies en Madrid, en Valencia y tal... ...que, que sean los que... Eh, los que estén ahí pendientes de todo y que puedan presionar y que puedan estar ahí, por ejemplo, la agencia espacial volviendo al tema. No puede ser que de momento no nos enteremos que haya abierto un plazo y para optar y tal y que no y que haya que presentar una candidatura deprisa y corriendo cuando Sevilla llevaba ya Años. años trabajando, bueno, años, eh, o bueno, por lo menos, trabajando mucho, trabajando más por lo tiempo, menos mucho más tiempo, mucho más tiempo que que Elche, por supuesto. decir que hay que tener eh, personas que te indiquen y que te informen en cada momento por dónde van para adelantarte, porque cuando sale públicamente ya eh, está el tema sobre la marcha. Y entonces es difícil ya retrotraer a lo Bueno, aunque es difícil, ya estamos viendo que los gobiernos ahora un día dicen esto y al día siguiente dicen lo contrario. Es y sin increíble. problema, sin ruborizarse. <risa> Pero bueno, que en este caso es difícil. De todas formas, eh, y los agricultores hacen bien en presionar y en poner la, el grito en el cielo cada vez que pasa aquí, porque además se ha hecho un esfuerzo eh, tremendo en toda nuestra zona para, eh, para instalar el riego por goteo para mejorar los rendimientos de uh -huh. todo tipo. Eh, no creo que haya más eh, sitio en Europa donde se reutilice y se utilice mejor el agua uh -huh. de riesgo que aquí. Pero bueno, no siguen castigando eh, o, o siguen ninguneando todo esto. Cuando se ha visto en la pandemia que lo fundamental es tener una producción agrícola propia, Cercana, de, de proximidad, y cercana y de ecológica, 2030 claro. eh, feminista claro, y, y wow, todo lo que tú quieras. Pero al final pues, resulta que a la hora de la verdad claro, de estamos forma, sacrificados. claro Y de todas formas yo, que además vengo de familia de agricultores eh, eh, y lo he vivido en primera persona, ¿sabes? lo que significa la cultura del agua aquí y el, y el aprovechamiento del agua... Pero bueno, de todas formas, también, eh, al final, tenemos que mirar a países como Israel, que de una gota de agua hacen 20.000. Y la utilizan mm. tres veces, dicen los, decir, dicen la, los también políticos. A, no todo está acabado porque no venga va, va, más o menos traspasa, que desde luego tiene que venir. Sino que hay que favorecer, y en eso yo creo que el gobierno no está actuando tampoco como tiene que ser, ni la Generalitat, ni, no, ni el gobierno fíjate. central, de, de promover otro tipo de uso de recursos nuevos hídricos y otra forma de utilizarlo aunque sea que nos suene estrambótico ahora pero dentro de 15 años o 20 pueden ser la solución ¿no? de, de todas formas hay otro, otro no, tema que no, no, no, acabo es de el Partido Popular, no, sí. y cerramos con lo del tema del agua. El Partido Popular acaba de pedir un pleno extraordinario al alcalde precisamente Oye, pidió, para ¿no? ¿no? sí ¿no? ¿Hizo acaba de traspasar Exactamente, sí. es el que acaba de pedir esta semana, bueno, todo eso, para reprobar al gobierno de Chimo por y, haberse y, y abstenido. ¿qué, ¿Y qué van a hacer? Eh, ¿Lo mismo que al Congreso? Ab... ¿Votar en conjunto todos los diputados socialistas para decir sí a lo que sea? ¿Y qué, qué van a ganar con Vamos eso? Entonces, eh, lo son... que tienen que hacer es cuando se pongan a gobernar que va... a hacer cosas efectivas. Ya está, es que es... Gestos de cara... A la, a, la cara, no, a, la a la galería. A la galería. no, a las elecciones. Claro, a la galería electoral. Es decir, ahora vamos a hacer aquí, a poner en un aprieto al PSOE para que mm. diga... Oh, que Chimo Puig es Que Chimo Puig ha hecho no sé qué. Pues mm. Chimo Puig dice lo que dice en cada momento y sí. luego dirán a Madrid lo que tenga que decir Madrid le dirá, vale, pues lo ningunearán como ningunearán a otros presidentes autonómicos, tal, quiere mm. decir que los, la política era así. Pero bueno, en cualquier caso, bueno, por un pleno habrá ahí, tal, usted, no sé qué, pero en fin, es que eh, yo creo que al final, está bueno, estamos saturados hace tiempo ya de, de, de, de, de gestos para la galería y de... de son, son gestos cada semana, cada semana nos traen ¿Cómo? una cosa nueva que nos hace olvidar la anterior y otra nueva y otra nueva, claro. y otra, cada vez más gorda. Yo creo tipo? que están probando hasta dónde somos capaces de resistir antes de salir a la calle a tirar piedras, pues es que es lo único no, que queda. No. Imagínate esta misma situación que lo bueno, hubiera hecho un partido de derechas, que lo hubiera hecho el PP. Cosas de estas que están pasando que lo hubiera hecho el PP. Lo de las ediciones, lo de lo de la, la malversación de fondo. En fin, toda esta historia pues, estaría la calle ardiendo. Y sin embargo, no, bueno, tengo, bueno, en eh, eh, Rosque acaba sí, llegando. Eso es lo que quiero. La Comunidad Valenciana cerrará 2022 con un déficit que dobla al de la media nacional la propia comunidad valenciana. Claro, porque la Porque no recibe nada de dinero. Ah, pues eso está claro. Entonces, claro, decir, al final que hay algo contra el Levante, pues no lo sé, pero lo parece. No. Y también es verdad que aquí ha habido una, una cultura de la yo pago yo y tal mm. y, y yo me sirvo, yo me y yo me aquí en el Ayuntamiento de Elche, por ejemplo, en toda la época mm eh del alcalde, por ejemplo, el, Diego, Maciá. Diego Maciá que se transformó la ciudad y que aquí, por ejemplo, pues, bueno, se hicieron se hicieron muchas obras, sustitución al alcantarillado de en fin, muchísimos kilómetros de obras de todo tipo y lo lo financiaron Hasta el実amiento? pagamos la, en los terrenos de la universidad, claro, hasta los estamos de la universidad. esperando que llegue algo. Entonces, en general, y <risa> tal en Alicante, pues está en la Alicante ciudad eh, y capital de la provincia. ...pues están más dados a reivindicar y tal... ...pero luego vemos que no tienen peso tampoco en ningún sitio... ...entonces bueno, pues al final... Eh, ...y por eso claro, la gente se espera... Eh, ...y en una cultura, yo he hablado con muchos empresarios... ...del calzado cuando hacíamos reportajes... ...que se habría una línea de investigación... De, ...de subvenciones para nuevas técnicas, no sé qué, maquinaria y tal... Y, y sacábamos reportajes diciendo de lo no sé cuánto, en Elche no se ha pedido nada o se ha pedido una, una subvención esa. Y hablabas con empresarios y decías pero vamos a ver, yo yo sé lo que es mi negocio y yo me valgo para mi negocio. Si tengo que estar pendiente de que venga una subvención con no. el papeleo que me exigen claro, el y el tiempo es que, que, alguien, que pierdo, no me sale. Requiere renta. tal cantidad de papeleo, sí, claro. todas estas subvenciones, todos esto de los fondos Next Generation que yo no sé dónde van, pero que Europa ya no. ha dicho en qué te estás gastando el dinero, dónde lo tienes guardado porque no lo estás utilizando eh. y no llega a quien tiene que llegar. Es decir, eh, claro, al final está el papeleo que una cosa es la publicidad, una cosa es lo que dicen sí. los, los políticos y otra cosa es lo que realmente ocurre en la sociedad. O si lo vemos en el ayuntamiento, que los propios técnicos no dan abasto a elaborar eh, peticiones y propuestas y se pasan subvenciones que son importantes y qué tal, se pasan los plazos porque no uh. se pueden presentar la la la subvención a, par, a tiempo y tal, que por cierto, una buena noticia, la subvención para el barrio eh, Porfirio Pascual, sí, que, que son 10 millones de euros, que es una de las más importantes que se van a destinar eh, en la comunidad, en este en este plan de renovación de viviendas, y que bueno, que está bien, porque no todo es San Antón aquí, uh -huh. quiero decir que San Antón está muy bien, están haciendo unos edificios magníficos, pero claro, está el barrio Porfirio Pascual, está blanca está el barrio La Asunción, está Palmerales, eh fin Palmerales pues bueno ya también actuando sí, ¿no? en, en es decir, Palmerales que, se está actuando está no, Carros y Toscarno estaba actuando y son no, 10 pues millones que vienen muy bien de la, los fondos europeos en y la, de la la legario, de, en la calle Legaria do Marcos ayer está actuando. Eso <risa> es otro, <risa> eso es otra polémica. Es no, pero eso al final eh, eh decir, bueno, forma parte de una política de en fin, en los barrios y tal, y, y bueno, es una... Creo que Bueno, pues está bien, la gente pues protesta porque les, les quitan aparcamiento en una zona que no, que no se puede aparcar en ningún sitio. Pero bueno, yo creo que al final pasa como cuando hay un parking o hay cualquier cosa, que todos son protestas y luego cuando acaba la gente dice, oye, qué bien tampoco sé si no es la diagonal, o el barrio de Marcos no es la diagonal. La, no es la es diagonal, una calle normalita y claro, corrientita no de un pueblo de donde no hay nada. nada de comercios, no hay nada. Sí, bueno, el único comercio es cuando se montan los sábados o los martes el mercadillo de la Plaza de Barcelona, que cruza la calle la, okay. la calle Olegario de marco la sí. cruza. Pero ya está, es lo único que hay. no Hay hay dos talleres y los dos talleres están cerrados. El otro ya me comentaba, el hombre de un taller que tiene abierto, está en medio de la calle recién arreglada con los coches fuera, arreglando los coches fuera, porque claro, el otro tiene que meter el el coche ahí, han puesto uh -huh. una zona de pequeños jardines, pequeños árboles, tal, y tiene que meter el coche para que el, el taller lo vea. Entonces, ¿Qué va a hacer ese hombre? Tendrá sí, que cerrar, sí. digo yo. Si acceso, no, no sé, no sé. Poco... Pero bueno, son actuaciones de mejora urbanística y de, en fin, en barrios que, que a veces son acertadas y otras no. Yo creo que al final eh, bueno, pues son formas de actuar en barrios y al final pues la gente ganará un espacio peatonal amplio y tal, y con sus quejas y sus historias, pero bueno... Yo es que cuando que camino con bastante frecuencia por toda la zona aquella... ...y muchas veces me, me encuentro sí, por, con sacramentos ¿no? por ahí... ...por aquellos barrios... ...y tal, pues mí hay zonas que me encanta ...la Plaza Pilar Miró, por ejemplo, se reformó... ...que conserva ahí la chimenea de la antigua cerámica y tal y la han dejado una placita muy muy bonita y muy agradable para estar no, en no, la, la plaza en de las exacto. reparadoras también es una plaza que exacto. está bastante bien que, que o zona en, ese, fácil, sentido, en, fin, claro, que en ese en fin en ese sentido se, bien, ha, ¿no? se ha mejorado mucho lo que era, lo que era Carrús lo inhóspito que era Carrús y bueno esta actuación se enmarca dentro de eso entonces al final hay que tenerlo así va a ser un va a ser un follón porque claro la gente dice no es que puede ir a aparcar allá al lado del del pabellón Y de mm. los depósitos del agua, pero claro, <ríe> si tienes que ir 15 minutos para andando a coger el coche o 15 minutos cuando tengas la, la casa desde el aparcamiento, pues es, es un poco complicado. Pero bueno, en cualquier caso, el ayuntamiento adopta también medidas paliativas como en el, el Lord de Rastoy, Rastoy, Rastoy, sí, Rastoy es de, de, Facasa, la de la Zapatillera, uh -huh. que bueno… Se ha ganado un espacio ahí urbano, que ya veremos cómo queda. ¿Lo has visto? Pero, da, date pero, una vuelta, date pero, una vuelta sí. para que veas hormigón sí. de verdad. Claro. Yo, hormigón yo no veo bueno. no, veo, pero, no veo a los vecinos pasear por ahí, ¿eh? No, no, no, ni, no, bueno, están aún acabando, no están aún en la fase. Ni, ni la unión entre pero los bueno, jardines de los chalés y el sí. palmeral de la izquierda con el a palmeral mí, de sí. la derecha. No a hay mí unión, me llama ¿eh? la atención la cantidad de hormigón, que, o sea, de hormigón, vamos, de, de zona construida que hay, de pavimento. Sí, sí. Pero... Claro, porque dices, bueno, pero una zona así, unos bloques y tal, pero bueno, no sé, quizás no será la la mejor actuación ahí para recuperar lo que sería... Sí, pero es un poco, bueno. poco lo que tú dices, es decir, todo eso viene siempre a costa del presupuesto municipal. Ayudas, ayudas, prácticamente sí. no recibimos. O sea, son muy pocas. Bueno, yo sí. Algo, o sea, sí, sí, sí, sí hemos recibido, bueno, porque ahora... Patricia Macías estaba hablando del plan edificar, sí. el plan Next Generation, el plan edusi sí. sí que se está recibiendo muchos millones. Sí, algunos millones. hemos perdido, por cierto. De todos esos planes, sí. algunos lo hemos perdido y tal, y habrá que y estamos tendremos que plantear cosas sí. para pedir los otros. Pero yo recuerdo cuando se planteó el tema de, de San Antón, que iba a tercios. Un tercio lo pagaba el Ministerio, sí. otro tercio la Generalitat y otro tercio tal. y tal. Sí. Y cuando llegó la verdad, hubo que decir, no, no, a ver, pimesa empieza por ya, aquí, no vemos duro. Pero está recibiendo dinero de la Generalitat, del Ministerio y, sí, y, sí, ejecuta, sí, sí, sí, y de, la, y de hace, los vecinos que también aportan. Pymesa ¿eh? ejecuta, pero las tres partes... Están, sí, están como que no como que están poco. aportando cuando pimesa ejecuta y, y, y pasa las certificaciones de obra, y sí. pues lógicamente los demás organismos eh, tienen aportan. que pagar pero bueno quiero decir que es muy difícil eh, uh -huh. tener por eso a veces eh, es muy difícil planificar en la ciudad y tal por eso a veces hemos echado en falta Ese, ...ese modelo de ciudad... ...que la claro. cara dice que sí que lo tiene... ...pero, pero parece que no... ...pero entonces parece que va de así así... ...a lo mejor ah. existe un modelo grande como el Púrceles... ...que a lo mejor sí. empiezan a poner las piezas del centro... ...luego las de la esquina ...y entonces al final eso casa ¿no?... ...aquí de momento no tenemos... ...y veremos no molestud, si encajan... De, sí, veremos, ...veremos si encajan... ...de todas formas es muy difícil enfadarnos... ...en esta época donde la Navidad ya ha llegado... ...¿qué os ah, parecen no. las luces navideñas... ...de, de la corredora a la Plaza de Bais... ...os habéis paseado?... Sí, sí, ...las bueno. veo muy escasas... y ...¿qué os claro, parece?... ...ya pasada ya en escasa... Sí. Eh, ...¿qué os parecen también los Belénes?... Los Belén están fantásticos. Yo estuve ayer por la tarde, fui a ver este que el, el vicario belén? episcopal dice el, el Belén costumbrista, o bueno, el Belén... Bueno, ese Belén costumbrista que hay ahí. Sí, sí, el, diciendo, el, el, el de los Reyes Magos <risa> llegando a la estación del tren, Exacto, en el aula cultural de la CAMP. Exactamente, en esa zona. y me, eh, Estaba perfecto, estaba muy bien hecho, pero muy bien hecho. Sí. Es más, eh, quiero llamar la atención por algo que va a venir este este birbombe, y es que en ese Belén, al fondo... De, de, detrás de la casa de la Virgen se ve la carreta de bueyes trayendo la Virgen y Cantó. Ah, pues bueno. has descubierto ya la figura. Cantó está detrás. Sí, es sí, que sí. La, la figura de Cantó había que descubrirla. Ah, ya, ya, ya le he hecho spoiler. <risa> ya, ya, ya, a ver, no lo sabía, ¿eh? pero bueno, decir, que me de ha de resultado chocante, porque claro, es una cosa que dice ¿cómo se les ha ocurrido? pero claro, son las fiestas de también en la hora. Claro, ¿eh? de, de la avenida de la, la, Virgen. la Virgen. Sí, no, la verdad. Que no está sé, muy bien hecho. Y, y el, el de y la glorieta monumental, como siempre. Un monumento. Es increíble. Nos con... quedamos como, eh, con lo que ha dicho el alcalde, lo que dijo la pregonera María te Bolívar, es el más bonito de, de España, nuestro Belén de la del Glorieta. Mundo dijo, <risa> ¿del, mundo, ¿del, del, mundo? del mundo se <risa> dijo. ¿Del mundo se dijo? Bueno, ya bueno. puestos del mundo. <risa> pues sí, Vamos a ver, nos qué quedamos decir. con Yo eso. Yo no sé si será el más bonito del mundo y tal, probablemente de otros sitios han hecho viguerías también lo que está claro es que son una es, es, extraordinario los dos. Mm. como bueno, Nadie, quiero decir, el de la cam se venía haciendo, y se, el Belén Social, que se llamaba, sí, entonces sí. era sí. un año histórico, otro año bíblico, no sé sí, qué, sí, había sí, cambios sí. y tal. Eh, que yo no entendía por qué, porque se hacían la competencia. Uno a la glorieta ah. y el otro tal, ¿no? Entonces, aparte de ser un trabajo doble. Entonces, a lo mejor, qui quizás requeriría un, un recinto en el que se pudieran unir los dos y hacer un un, un Belén kilométrico. No, pero mira, ese Belén costumbrista ¿No? de, de, de, de la CAMP tiene la, tiene la particularidad de que, por ejemplo, no son las figuras clásicas del Belén, son figuras de claro, la gente sí, del pueblo vestida claro, con tema sí, de propietanado. Oh, sí, sí, sí. Y en el de la Grunieta me pareció absolutamente ya increíble, en la parte final, que es donde está el Egipto, Nilo, prácticamente el Nilo, el Nilo ¿no? y los barcos que se, que se mueven ah, conforme sí. al oleaje del Nilo. Sí, dices, oh, a ver, <risa> qué <risa> detalle, ¿no? Se ¿no? mejora... ¿verdad? Es increíble Se superan cada año la Pues es que con, vamos a terminar con la Navidad Porque no tenemos ganas de enfadarnos no Con cantemos. la actualidad local no Ya canta Nat King Cole Gracias <risa> Gaspar, gracias Sacramento Alvear Fire, Jack Frost nipping at your nose You tied cows Being sung by choir